Hoy comenzamos el penúltimo programa de esta temporada, sexta temporada de Euskal Música en Berriozari Ratia y lo vamos a hacer con visita, la visita de la formación de Nafarroa, la visita de la formación de Iruña Ardi que acaban de dictar lo que es su primer trabajo discográfico Y eso de las 7 menos 5 aproximadamente se pasarán varios de los componentes Para hablarnos de este primer trabajo discográfico Para hablarnos de cómo se forma la banda Y para hablarnos, entre otras cosas, de los conciertos que van a realizar Lo dicho, a eso de las 7 menos 5 de la tarde Tendremos aquí, en Euskal Música, en Berriozar y Ratia En el penúltimo programa de la temporada 2016-2017 A la formación Ardi Belcher Aparte de ellos, también escucharemos entre otros grupos La Caña y la Fuerza de Elberet con su nuevo larga duración Karma. O por ejemplo, también escucharemos La Triquitrisa y el pandero de Imuncho et Aveloki con el álbum Tricrisia. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto en una nueva edición de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y antes de comenzar el programa de hoy, comentarte que ya estamos preparando ese programa especial final de temporada. Que lo tendremos el próximo jueves 29 de junio de 6 a 10 de la noche, 4 horas, para compartir contigo todo, todo, todo bloqueado de sí la temporada 2016-2017 de Euskal Música. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de hoy y lo vamos a hacer con el señor mikel Urdangarín, ya que después de aquel sutil trabajo en solitario y en directo, Miquel Urdangarín reviste sus nuevas y vibrantes canciones con toda la musicalidad de su banda, para ofrecernos este nuevo trabajo discográfico Margolaría, un disco cercano generoso y extremadamente sólido el cantante se vale de estos 10 temas para mirar hacia el interior de la persona y alumbrar su cruda soledad, convirtiendo su pequeña Y su incertidumbre en canto de libertad Las canciones se entrelazan En una conmovedora escucha Y nos atrapan de un modo sorprendente Como si se tratara de una poderosa Fuerza que crece y se desarrolla En nuestro interior Este nuevo trabajo de estudio de Miquel Urdangarín Lo ha editado el sello discográfico Elicar, pues nos vamos con el señor Miquel Urdangarín que lleva ya un montón de años En esto de la música y que vuelve Al panorama musical con este nuevo Larga duración, Margo del Te extraemos los temas, Orain Y sureada con él con Mikel Urdangarín, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. Berri lekuan dago Canta il cuo di suo E ti canta il cuo di suo Pa cari ti saran per ogni azze bel año hay que lo guardaco vaceri sube sacar tú un altro verso savali esorre serro esperanza sigor luz ten ben Love Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para mikel Urdangarín, el álbum Margo Daria, los temas Orain y el tema Suriada, editados bajo el sello discográfico de elcar este nuevo larga duración. Y de Miquel Urdangarín nos vamos con la formación de Zalaud Skasti, que lleva ya como tres años sin querer tocar ska, sin querer que les etiqueten como un grupo ska, aunque el nombre del grupo dice lo que dice, pero ya han logrado sacar un disco sin que haya nada de ska. El de ahora es un estilo que les llena más, Este año, la banda cumple 10 años y han decidido ir a un estilo más rockero, pasando por el pop. El nuevo disco se llama Mascarak. A raíz de este nombre, para el nuevo trabajo, la banda comentaba que la gente nos pone unas máscaras que no vienen a juego con nuestra música. Queremos hacer ver que están poniéndonos unas máscaras equivocadas, que hay más detrás de ellas. Si todavía hay personas que dicen que hacemos ska, es porque no han escuchado un concierto nuestro en unos años. Así es como pues presentaban este nuevo larga duración, esta formación, Skasti, es que como bien te comentaba anteriormente, quieren... Cambiar de etiqueta, que no sea un grupo ska, sino que pasan a ser un grupo más rockero, más popero. Vamos a introducirnos en este nuevo Larga Educación, Máscarac y de él te vamos a extraer los temas, y Vilchen y casten y el tema Sustrayaka. <risa> tu di keszen tenga auttzetansa kontzeko mas bet fosketarezen maquian estoka tudo saiem utilizam hatareke ke batis itsego ba kare hasta de labios kaldu renzen baketam oi fai tem Besti hontan sartzen denen izenak Gibiltzen ikasten arek, ginen gehienak Berriz dastea bezala, giztartzen denak the yeah. This <laughs> is etera ametxe Pues ahí está el regreso de los Zaraustarras eh, Skasti, que después eh, de tres años sin tocar absolutamente nada regresan al panorama musical y como has podido comprobar, dejan el ska de lado y se meten más rockeros y más poperos con este nuevo larga duración más crack. Y nosotros que seguimos compartiendo más música y nos vamos con caña y fuerza, nos vamos con el quinteto de Legazpi, El Beret que presenta nueve canciones, historias oscuras y sonidos crudos en el cuarto disco de su trayectoria. El nuevo trabajo discográfico se puede escuchar íntegramente en el band cap del grupo Karma es la primera referencia del nuevo sello Basque Metal Country Karma ha sido grabado y mezclado en los estudios Ame de Mutricu por Asular Arizmendi entre febrero y marzo de este año 2017 por su parte Stanis Elorza se ha encargado de la masterización en los estudios Doctor Master de Donosti, el diseño lo ha realizado el ilustrador Beñat Olea pues nos vamos Con el regreso esperado de esta formación De Legazpi, el Beret Que regresa como viene siendo habitual Con caña, con fuerza En este nuevo Larga Duración Karma Y de él te extraemos los temas Doniu y Lunak, Ischegi y, y Choiten Como puedes comprobar, cañeros y contundentes, esta formación de Legazpi Elberet Que regresa con nueve canciones, historias oscuras y sonidos crudos en este cuarto trabajo discográfico Cambiemos radicalmente de estilo musical y nos vamos ahora al recuerdo Más concretamente, nos vamos a ir hasta abril de 1993 Ese mes, ese año, y mucho Eta Beloki sacaba sus nuevas canciones en su disco Tricrisia Vamos a recordar ese disco de 1993 y del vamos a extraer tres de los temas del álbum. Salta tu plaza, ¿ra? Catalín y el tema Mugi Mugi. Salta <risa> Salta tu plaza, Salta tu plaza, Danzatu mai duzua egosia Tocci gantzaburua na iziña Ai Saltatu <tipasen> plasara Bai, bai, bai Saltatu danzara Bai, bai, bai Saltua e xalcara Bai, bai, bai Irritara Danza co vet sai gurin porta, cortuza kel tu amare porta, quando saltatu plazara, da bye bye bye, saltatu danza da bye bye bye, sa tu vai saltara bye bye bye, irita al gara bye bye bye, come ida, saltatu plasta da bye bye saltatu danza da bye bai bye bai, bai bai xa zara bai bai bai hitan ña Aspalde piztu zitzaida zure gana koncriña un bia udanza esa su zure zat dutenia ay ay mugi panderoa Estu-estu guzten, estu neukuzten, diot baina Aspaldik iztuzitzaidan, da Zure gandako grina, Unbi hau dantza ezazu, zuretzat dute gina Ai, ai, ai, ai, mugipan deroa, ai, ai Zerken nero bikaina Estu-estu guzten, estu neukuzten Dioz baina Aspaldi piztu zitzaidan Zuregan nako griina Gumbia udantza ezazun Zuretzat dute gina Ai, ai, ai, ai Mugipan deroa Ai, Guregana Y del disco del recuerdo de Imucheta Beloki, ese álbum de 1993 titulado Tricrisia y después de escuchar de tres de los temas Salta tu plaza era Katalin y Mugi Mugi volvemos a la actualidad y lo vamos a hacer con eh, Maider lo vamos a hacer con ese primer trabajo en solitario que acaba de publicar esta mujer en este año 2017 y es que, ya que Maider Sablegui unida desde siempre al mundo de la música en esta ocasión nos presenta su primer disco, Suey, 20 años después del gran éxito obtenido junto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 Más. ¿Qué le canto, Jan? Y el tema Sutanín ¿Qué Estaban sonando dos de los temas Incluidos en este primer trabajo en solitario Para Maider Sabalegui El álbum Suey, ahí estaban los temas Kale Cantoyan y el tema Sutaní, y nosotros que volvemos con música Cañera, ya que tenemos por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia A la formación de Iruña, a la formación de Nafarroa Ardi Belcha, para hablarnos De este primer trabajo discográfico De reciente publicación, de un poquito La trayectoria de la banda, cómo se formó Y de los conciertos, también de muchas cosas más Así que, vamos a introducirnos Con este primer trabajo discográfico de Ardi Belcha Escuchamos uno de los temas Y enseguida entramos con la entrevista A esta banda, a la banda de Iruña A la banda de Nafarroa, Ardi Belcha demonios es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para la formación Ardi Belcha Para hablar de la trayectoria de la banda, del primer eh, disco que acaban de publicar, de los conciertos que ya han realizado y de muchas cosas más Tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música a los cuatro componentes de la banda David, Eneko, Euken y Edu Arrachaleo, buenas tardes a los cuatro Aupa. Eh, Vamos a comenzar hablando un poquito de los comienzos, cuándo se forma, cómo se forma Ardi Belcha Bueno, Ardi Belcha, fue los comienzos. Viene de, de otras bandas que, que hemos tenido que por H por B, por cambios de músicos y, y de y cambio de estilo de música también, pues no, no forjó y, y a raíz de esas bandas pues pues hemos ido montando como quien dice Ardi Belcha, o sea, quedamos en realidad de las bandas de antes David y yo y posteriormente... Pues, Entró Edu a tocar con nosotros y luego el guitarra sonista que teníamos antes se tuvo que marchar por, por cosas de su vida, de hijos y negocios y hostias. Y entonces entró en ECO y bueno, sí, decidimos que, que éramos todo gente nueva y canciones nuevas y, y que bueno, pues que era un proyecto nuevo y que se iba a llamar a la derecha, así resumiendo, básicamente creo que lo hace, ¿no? Bueno, hay que apuntar que el cambio fue antes que entras en eco ya habíamos cambiado el nombre Eso de la banda sí, sí, sí. El primer vuelo que dimos fue con, con Freud con, con ah, Roberto, bueno, la claro, sí. guitarra pero era porque, bueno, ya habían había gente que se había ido, había entrado yo, ellos ya estaban en otra banda de antes, pero habíamos cambiado mucho el estilo, la forma y, y no sé si fue 2014 o así, decidimos que que había que cambiar un poco el nombre y ser otro proyecto porque no se parecía mucho a lo que había de antes y había aportaciones nuevas y, y era un poco diferente, uh -huh. básicamente por eso. Arti Belcha, es el nombre que le dais a la banda y al título, al primer trabajo discográfico. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? No, o... ninguna. No, pues, o sea, <risa> surgió en el local de ensayo buscando un nombre. Llegó Euker, me parece, y dijo bueno ¿Cómo se dice oveja negra en, en euskera? Vasco. Y dijimos Arti Belcha. Y así se quedó. O sea que no sois, como quien dice, primerizos en esta música ¿Venís de otras bandas, entre ellas Malaputa, por ejemplo? Sí, bueno, yo eh, eh, estoy en ambos proyectos en ambos Entonces, proyectos. no es que venga de Malaputa, mi, sí, sí, sí. mi banda es sí, esta es esa. O sea, Yo prácticamente, bueno, yo llevo tocando muchísimos años, ¿no? Pero eh, prácticamente con la banda que más años llevo, y por decirlo así, es con David eh. Entonces llevamos muchos años juntos y, y, y mi banda realmente, bueno, son mis bandas son las dos, ¿no? O sea, Mala sí, sí. Puta y Arrivecha, ¿no? Pero, pero vamos, que primero antes de Mala Puta estaba lo que es Arrivecha, ¿no? o sea, lo que es lo que éramos antes, lo que, como lo quieras ver, vaya. Uh -huh. En cuanto a influencias musicales, a la hora de secar adelante la formación, ¿algún grupo se ha influido en uh, hacer este estilo de música? Eh, Muchos. <risa> claro. De pues, lo que se come, se, se caga, se ¿no? Se nos, dice, se que dice nuestro bastante, compadre El Piñas no, mucho. nos nota bastante en sí, la escuela. Aquí sí. apuntaría yo que, que cuando me ficharon, pues ya, yo venía de bandas como Radio Plebe, por ejemplo. Sí. Alguna otra también, así de punk rock, así más rock and roll de barrio y tal. Y aquí recaía en una, un estilo que a mí, originalmente, pues me, me ponía mucho... Pues, eh, con el poner ¿no? Claro, y, y vamos, que caí con los perfectos. <risa> en ese sentido. Y no sé, decir, pues aquí los coma, por ejemplo, que pueden ser no el referente o los SA. Sí, se nos nota la escuela, yeah. la escuela atrás, se nos nota mucho por todos los lados, tanto el estilo americano como de los grupos de aquí. Yo creo esto es lo que hemos mamado todos desde pequeño, lo que nos ha gustado y no nada que intentemos copiar, pero al final acaba las influencias siempre se te notan. Sí, hombre, desde luego en los grupos de aquí del norte tanto pues coma es SA. Aunque nos podemos ir por otros derroteros nosotros, pero pero yo creo que por ahí. Y de otras bandas internacionales, pues, yo qué sé, Matching Head, eh, podría decir, Mantera. Yo creo que sí. Sí, lo que, que mola de la banda es que, aparte de que a todos nos gustan bandas parecidas, luego a cada uno nos gustan nuestras cosas. El Leuquén, por ejemplo, se le nota mucho tocando igual los Suta o cosas así que sí. ha formado en, en los 80 y tal. Y yo, por ejemplo, me escuché, me gusta mucho Motorhead y líneas de bajo, que se nota que está súper distorsionado y así, pero viene de ahí, o a David que le mola más igual el rollo más de metal moderno, así, yo qué sé, los Asaidaida y no bandas así, y... se nos nota eso, ¿no? Que aparte de que a todos nos gustan los machins, los coma, tal, luego tenemos sí, claro. mogollón de influencias de cada uno, que las metemos con calzador en la <risa> música y hacemos nuestro rollo. Sí, sí. a uno le gusta más, o sea, a todos nos gusta, a todos, ¿no? todo, pero bueno, pues siempre algunos se le canta más por ejemplo, yo con Mechigé mi, mi, mi banda favorita eh, a nivel mundial, ¿no? Y a nivel pues aquí, de esta tal, pues un tal, era un referente de, para mí de pequeño, como puede ser Coma o, ¿no? Entonces, luego, sí que nos, oímos mucho Penteacolera, que se dice ahora, ¿no? Y, entonces, es, es todo un conjunto de... A mí, a mí, por ejemplo me gustó de Ardy Bercha también, cuanto como espectadora cuando los vi por primera vez y ya enganché con ellos Que me recordaba un poco a las bandas de, de antes, de los 80, 90, del metal de, de, no sé, que luego salvando las distancias o como queráis verlo, pero pero sí, eso me, me llamó mogollón. Sí, también tener cosas de metalcore de hoy día y tal, que también me gustan, por supuesto, y la mezcla es, la, es, es algo de lo que me, más me llamó. Eh. Eh, ¿Cuándo os disteis cuenta que teníais material suficiente para ir al estudio de grabaciones y grabar los temas de este primer disco? Porque Uf. lleváis bastante tiempo, ¿no? ¿Tenemos ya? tenemos ya el segundo casi preparado. Sí. O sea, sí. No, no lo hicimos a... no, no, no no, no de cuenta. O sea, era que algún día ya podremos grabar. ¿no? Y, o sea, ya pues, esto se se los astros y al final decidimos que queremos grabar. Estaban allá, estaban requete hechas, requete estudiadas, te ensayadas... Y, y ya está y lo hemos grabado pues eh, en la medida de lo posible ya sabemos todos los tiempos que corren uh -huh. y lo mal que está las cosas para las bandas y gracias a que tenemos aquí el señor que es un puño maestro del sonido y, y pues gracias a, a eso nos podido sacar este disco adelante como bien bueno a eso ya que a que Javi y, y Javi Obano también. se nos ha echado un cable porque eso, sí. y bueno y Grauva claro, Leven nos ha dejado material una empresa en la que trabajo yo y es que al final pues eso Hicimos una premaqueta, así un poco vimos un poco por donde iban a ir los tiros, pero no nos gustaba mucho como había quedado, decidimos volverlo a regrabar y a lo tonto casi ha sido un año de grabación, porque tampoco tenemos tiempo, o sea, lo hemos grabado nosotros, estamos trabajando, eh, Javi, el compañero con lo que hemos grabado está trabajando a turnos, yo estoy trabajando mogollón, en verano trabajo mogollón de horas, casi nos pilló el verano pasado grabando y, y ha sido un poco buscando los huecos y buscando donde podíamos sí, grabar en la medida de lo posible. Quedando por la mañana, por la tarde, por donde se podía y al final lo acabara y hacerlo. Pero vamos, tampoco ha sido fácil, ¿eh? Porque grabar un estilo así y, y encima realmente a nivel profesional, digamos, ha sido la primera grabación que hemos hecho Javi y yo. Uh -huh. Y... Y, ostras, hacer un estilo como el metal, que es complicado mezclar y todo... Ha habido momentos de crisis, incluso, de casi dejarnos de hablar y todo. Ha sido... <risa> pero bueno, al final lo hemos, lo hemos conseguido sacar y estamos súper pues, orgullosos. Aquí, aquí está, ¿no? Como quien dice los diez temas del disco. Sí, sí, eso es. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración al disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Veo que... por lo que se ve bastantes. Sí, al final, pues es que... Lo guay de... y lo guay en, en particulares de Iruña. Es general del rock, pero en particulares de Iruña que la gente es como muy colega, y en cuanto te metes con un proyecto así, la peña no te pide ni pasta ni nada, o sea, eso, Gabri, gabri se ha <risa> hecho la maquetación, le dijimos, ¿cuándo quieres? y nos dijo que sí, las gracias, cosas. que es un crack del desvan y bueno, con ideas que teníamos un poco la banda y tal, y luego pues colaboraciones, pues aparte de toda la gente que nos ha dejado cosas, desde Colibrí, Cuchi, Pete de Pasternak, Vértigo, eh, de Vértigo. y... O pues sea, ahí en el disco pone, porque han sido un, un porrón. Ha todo gente que nos ha dejado cosas... Luego colaborar cantando, pues, los colegas. O sea, no, no hemos llamado a Peña de... No, vamos a llamar a este que seguro que la canción la escucha un montón la gente, ¿no? Eran los colegas que tienen que estar. El Piñas tenía que estar, aunque no fuese el estilo. Porque vale. compartimos locales como... Euken y yo nos hemos pegado un año entero con él, girando con Malaputa, yo he sido técnico de Malaputa, él es batería, y al final somos como hermanos. O sea, colegas, es como... colegas de lujo, en claro. cuanto a colaboración, encima, co que son colegas, son de lujo, ¿no? O sea, sí. Claro. sí, al final somos gente, somos gente que también somos la aquí en el mundillo, nos conocemos todos, estamos siempre juntos los mismos en los mismos bares, sí, en los mismos eso, sitios... Sí, eso mola, la verdad que soy una, una piña, ¿eh? Luego, no. es... Diego de Medeo, que llegó un poco porque Javi era conocido, el técnico con el que hemos grabado, y... Y le moló la banda y le dijimos, oye, pues si quieres cantar un tema y se cantó el tema y luego Garchot de Guilty Brigade porque por ejemplo yo soy, aparte soy técnico también de Guilty y, y es, es uno de mis, de, ahora mismo es uno de mis colegas, ¿no? Y Xavi también que está el bajista de Guilty Brigade haciendo coros y así. Y luego pues Podry, Podry ya se me ve que llevo la camiseta de los <risa> Ratzinger. A mí Ratzinger ha sido en los últimos años una de las bandas que me ha pegado un tortazo grande y luego tuve la suerte de, gracias a la gira mala puta que coincidimos, conocer a Podri y, sí. y la verdad que me he hecho muy colega de todos los Ratzinger y nos hemos hecho muy colegas y, y fue decirle y le, le apetecía mogollón, o sea, sin saberse el nombre de la banda ya dijo que sí y se vino a grabar una tarde y es más que nada por pasar una tarde con un colega la canción le venía que ni al pelo porque además escuchó así una premaqueta que le mandábamos ahí escuchó la letra y, y le moló y eso, al final son, son los amigos, no era ni por... Mm -hmm. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, eh, ¿qué queréis expresar eh, con estos temas? ¿De que van un poquito las letras de los 10 eh, temas? Eso te lo va a decir mi compadre, David. <risa> <risa> <risa> no, las letras, al fin y al cabo, son... Intentamos hablar de final, de lo que de lo que se vive día a día, que hacemos todos cómo está la cosa. Hay pocas canciones en las que hable yo algo mío personal. O sea No me gusta hablar de mis cosas personales, solo lo hago en una canción las demás al fin y al cabo son cosas de, de las que la vida del día a día de la gente ya se ve cómo están las cosas, como está el trabajo cómo está la sociedad, cómo está el mundo dicho un poco a mi forma y a mi manera de escribir uh -huh. pero básicamente eso de, de toda la, la puta mierda que estamos viviendo hoy en día He leído una biografía de la banda que el carnero embiste arrasando eh, lo que haya por delante vais a vestir con mucha fuerza una vez que ya está el disco en la calle Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo sí, o sea, Nosotros salimos a a tocar y íbamos a darlo todo, o sea, a saco paco, y, y, y te digo una cosa, o sea, eh, valoramos lo mismo un concierto en el Black Rose que, que tocar en la central, o tocar eh, tolerando a Hadley, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, le pegamos unos ensayos, o sea, abismales, y lo, lo que vemos que la banda necesite para pa sonar en empastada, o sea, hace poco estuvimos tocando con tracción en... En Totem, y nos metimos cuatro, cuatro ensayos más en el bolo, porque creíamos que lo requería, lo requería y, y, uh -huh. y así fue, ¿no? Y, y, y hacemos siempre igual, o sea, sí, vamos, a arrasar, vamos a arrasar, vamos a intentar arrasar, o sea, es una música para arrasar, y, y ya está, eso es lo que vamos a intentar. Más, que, más que, que nada, bien. que no, no vivimos de esto ninguno, porque luego tenemos nuestros trabajos y tal, pero intentamos llevar la, la banda posible. de una manera, digamos, entre comillas profesional de llevar nuestro ritmo de ensayos, de intentar hacer las cosas serias, las cosas bien, de tocarse toca donde donde sea, donde se pueda es. y de llevar el proyecto lo más adelante que podamos. Pues si os parece antes de hablar de los conciertos, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este primer trabajo. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase ahora? ¿Cuál? Todos. <risa> arregle igual okay. sí, mira, no, o sea, lo de bueno es que de... es un disco que tiene contenido y va a ser difícil por eso por eso, eh, por eso. escoger una, una favorita <risa> Iglesias, otro de los temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta banda, para Arti Que lo están presentando en el programa de Euskal Música en Berriozar y Ratia Nos vamos a meter, ahora a hablar un poquito de los directos eh, Ya habéis estado actuando en directo, estuvisteis más concretamente el 13 de mayo en la sala Totem ¿Cómo os sentisteis encima del escenario? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo sentisteis? Grandes, grandes, hay grandes. Había más espacio que los que habíamos estado hasta ahora. Muy ¿no? pues bien, bien, bien. Es, es, es, es, es un pedazo sala para tocar. Pena que la que haya la, la desaparecido. Ver, la verdad que fue una gozada. ¿eh? empezar Es empezar muy fuerte. ¿eh? La Totem con los Tracción. Mm. Me cago en esos. Y además con hasta gente tú. ¿eh? Va a estar contentos. Y, y igual, la verdad es que... Igual, muy en guay, cierto guay, modo, guay. te habría gustado que fuera un poquito más adelante en la gira. no Va a estar más... Más puesto y más, pero no, la verdad que fue perfecto, este, porque ahí, este, como para no escucharte bien ahí, ¿no? <risa> eh, bueno. ¿Os acordáis cuándo fue el primer reconcierto que dio cada uno de los componentes de Arribelcha? Bueno, vale, en la vida, la vida. Un a Cuchi que se acuerda de todos sí. los que... años. <risa> <risa> <risa> Hombre, no. yo recuerdo que con no tenía ni 18 años con los LSD, Agencia de Viajes, <risa> pero el Castellón. En Castellón, que tuve un grupillo ahí de, de seis meses, así, pero dimos como cuatro o cinco actuaci actuaciones. Y la verdad que me la gocé, ¿eh? eso, bah, vivirlo. <risa> y luego luego pasó un montón de tiempo hasta que volví a tocar en directo. Pero la misma sensación, como cuando <risa> los 18, ya digo. Yo, con mi hermano, con Añi, un batería que tocaba antes, y Fran, una banda que tenía cuando vivía no vivía aquí aún, con 17 años, creo. Éramos más malos que pagarlo un padre, pero... <risa> Pero bueno, fue el primer bolo y la verdad que guay. En, el, en mi pueblo fue. Sí, yo el primero mío creo que no era ni de este estilo, porque si se puede considerar el consi ah, concepto no, no, yo tocaba todavía... punky, yo tocaba escorbuto. ¿eh? No, no, yo, yo lo mismo digo que ni de, ni de este estilo, porque igual era cuando todavía tocaba el saxofón en el conservatorio. Joder, o sea, no es... ya podías meter un saxofón en la bencha, ¿eh? Sí, vale, va que ni al pelo, sí. Y pues se te habrá olvidado ya. No ¿Te acuerdas de que hiciste ayer? Y ahora volviendo al disco Este primer trabajo lo habéis editado con sello como es eh, Rock Estatal Records? ¿Cómo surge todo esto? Pues oh. porque tenemos algún amigo que otro que envió el disco y parece que les gustó sí, no, eh, no íbamos a sacarlo en principio con ningún sello eh. o sea eh, Pero bueno eh, Sí que es cierto que, que le envié a Alan a otro medario, que es colega mío de toda la puta vida Y le envié a Eva de Rock Estatal, que hemos hecho también bastantes esmigas a raíz de, de girar como la puta y así. Y, y oye, pues la verdad que Rock Estatal nos hizo una oferta bastante buena para ser una primera banda y para para cómo está el mercado musical y para, y para ser el estilo que es, que es muy difícil de aquí a nivel estatal de, de que salga esta música para adelante. Entonces nos hizo una oferta dentro que cabe buena y, y oye, pues adelante, la verdad que estamos muy contentos con cómo van las cosas hasta ahora, que mañana se puede torcer y, ¿no? Pero bueno, va, va muy bien la cosa. Eh, Tenéis un videoclip del tema que abre el disco, Arribelcha, dónde se grabó, cuánto tiempo, cuánto tiempo os costó y qué gente colaboró en él, porque hay bastante gente ahí. ...conocida por ahí... Bueno. ...amigos... ...amigos... ...amigos... ...somos... somos eh, ...muy amigos de todo el mundo... Pues, o sea, ...al final teníamos... ...teníamos la canción esta de Ardibelcha... ...y se nos ocurrió lo de... ...de un aquelarre... ...si... Sí, ...la temática de la canción... ...ya propiamente lo, lo sugería... ...y se nos ocurrió ir ...vamos a probar suerte... ...a ver si... ...nos dejan en Zugarramurdi... ...porque es el mejor lugar que... ...que sepa grabar un videoclip sobre un aquelarre... ...y pues oye... ...tuvimos suerte... No, ...nos dieron el permiso... ...y pues allá que nos liamos la manta a la cabeza... ...y pues nos fuimos ahí en mitad de enero... ...a probar suerte a grabar allá y... Sí, ...pues sí, eso... ...en un día con un Fernando día o ...con Molina. muchos sudores, sí, con, con mucho trabajo... ...con mucha cerveza... ...y sí. con todos los colegas y el resultado yo creo que bastante bien ha quedado... ...se lo comentamos a Fernando Molina... ...que es colega nuestro... <ríe> ...amigo... ...muy amigo de Arribelcha... Y, ...y oye, se puso manos a la obra... ...el... el El tío, y pues con todos los amigos que se apuntaban al rodaje, y, y luego pues eso, entre Fernando y Edu, la edición del videoclip, en un puto día hicimos, pero bueno. Sí, bueno la idea sí, nos costó lo, un poco más. Lo increíble sí, fue video eso, video. Eh, ajustar un poco con una quedada, de que se habló previamente pues con la gente que se iba apuntando, pues con un mes, un mes y poco de, de antelación y luego, sin ningún tipo de ensayo previo con la gente ni nada, y allá salió una fiesta y es increíble que, que cuadrara algo difícil, así ¿eh? que, o sea, el resultado es difícil. Porque... Ahí lo tenéis, o sea, porque... eh, de paso os invito a verlo. Porque... <risa> luego, pero una... pero fue algo genial en ese sentido, porque ya te digo, casi sin ensayar. Una de las cosas que molan de conoces una cosa así es Y es, esto pasa en este mundillo siempre que es que de repente yo estaba yendo vine, yendo a currar y me llaman por teléfono y era la Ley de de la Lucera del Drogas y de y de y de, de Raching fue sobravo me dijo, "Oye, la había comentado un día por encima en un concierto de Hermunk, que habíamos estado juntos, que íbamos a grabar el videoclip, y me dijo, "Oye, ¿cómo cómo vamos mañana?" Y se presentó ahí, se vino desde Bilbao aquí y estoy grabando pues eso los los guilty cause esta venda que iba a que apareció por allá, de repente sin decir nada, ¿no? Y sí. IceCard, Pancho, Pancho, el de hasta, hasta montón Piñas de pe... El Piñas llegó tarde, pero... pero iba a, a venir, a pero se ver. hizo un poco tarde. <ríe> imagínate imagínate que somos todos como Epi Blas, uno Golfo y el otro sí, Así, sí, Imagínate sí, lo sí, que puede sí, ser sí, eso. Sí, cada uno. Uno. Yo creo que ha dado buen resultado, ¿no? Los Golfos están en la Los últimos cosas, planos, sí. creo que la cara de muchos dice mucho. Pero, bueno, sí. Esto no, pero ha quedado bien. Un 10, un 10. Ha quedado guapo, guapo, sí, sí. Una de las canciones del disco Grana y Oro cover de Reincidentes ¿cómo os dio por incluir este tema en el disco? Bueno, sí. que, por que, cierto, por la... eh, que por cierto no está incluido vamos a decirlo sí, la tenemos metida de pista fantasma para, para que la gente, el que la sepa, sepa y el que no, que se la encuentre de sorpresa y pero más que nada queríamos meter una canción de poder darle una vuelta de tuerca a lo que es la original, porque total se si habíamos pensado y decimos, pues si hacemos una versión de otro grupo que haga metal. que haga metal, lo haga un estilo parecido al nuestro, pues igual no no tiene la misma chispa, no tiene la misma gracia", pues decimos buscar alguna de un grupo que nos gustase a todos de toda la vida, un grupo clásico y por los Residentes a la mayoría nos ha gustado siempre y es un estilo bastante diferente al nuestro. Y se nos ocurrió y pues le pues eso, le dimos la, la vuelta de tuerca, le cambiamos lo que es toda la música, las voces pues también con, con el estilo nuestro también más de growl y así y el una, resultado yo creo que ha quedado bastante bien. Una auténtica versión. Aún sí, te, lo, lo bueno de hacer una versión es eso, destrozarla y llevarla a tu terreno, sí, y, no hacer una copia, pues, sino hacer una, versión. Sí, una versión, sí, versión. hay muchos grupos tributo ahora que hacen todo exactamente no igual, sí. un montón, a la gente le deben gustar mucho, pues se la vida con eso y está muy guay. Una versión y un homenaje, ¿no? a, a la gente que gente que te ha ido abriendo las puertas, ¿no? Al final son gente Un bandas que han ido abriendo las puertas a los demás, a, a los occidentes... Es un pequeño eh. homenaje, sí. esto sigue siendo rock radical también, o sea que... <ríe> <Sí>. <ríe> eh, hablando un poquito a través de los conciertos, eh, que se me había olvidado, ¿tenéis fechas ya para presentar el disco? Vamos a empezar a hacer gira en, en septiembre, vamos a dejar todo el verano para que para que se oiga el disco, para poder hacer entrevistas y, y, y no es el momento de hacer el verano, no sé que sea algo importante... En septiembre sí que íbamos a empezar Y ya hay algo cerrado por Madrid ahí, ahí Estamos cerrando en Barcelona Estamos mirando Bilbao Igual sale algún festival en Fraga Y así, a poquito a poquito Como las hormigas, pues iremos cerrando cosicas ¿Por aquí? ¿Por Pamplona? Hay algo por Tafalla Vale, sin más, ¿no? Lo dejamos ahí sí, Más adelante cerramos la info Cuando cerremos bien, ya decimos El disco está en YouTube completo, pero también pues la gente lo puede conseguir de forma física. ¿De qué manera lo voy a hacer? Bolos, principalmente los bolos. Nosotros sí. tenemos los discos y bueno toda la gente que nos conoce, o que de vista aunque sea, pues nos puede pedir el, el disco si nos ve por Pamplona. Y si a mí misma. se me ven en lo viejo, los tengo en lo viejo porque <ríe> vivo en lo viejo. Entonces voy rápido a casa y se lo traigo. Sí, aparte de nosotros también la web de Rock Estatal y así los pueden encargar, tanto los discos como el Merchant y todo, a través de, de Rock Estatal y Rock Records lo tienen todo y en nada ya lo actualizaremos y lo tendremos en la web también Eso bueno, sí que redes que... sociales, amistad, en redes sociales, también está en Arribelcha y está y algo que me haya dejado, que queráis para ir terminando la entrevista ¿algo? yo ya he avanzado antes pero voy a hacer una puntilla de los grupos tributo, que me, me encanta meterme con los grupos tributo ¿eh? <risa> sí, me encanta meterme con los grupos tributo y con la gente que los critica pero luego va a colaborar con ellos, que también hay algunos por ahí <risa> <risa> eh No, pues eso, que los grupos tributo dan un poquito de asco Y que estoy cada vez más cansado sí. El otro día estaba haciendo un bolo y un grupo tributo me dijo que A ver si les hacía el sonido, que les había molado mucho Como sonaba la banda, y le dije que no hacía grupos tributo Era mi única cláusula, hago todo tipo de música Hasta reggaetón, pero no grupos tributo Pues David, Zeneco, Euken, Edu Gracias por haber Muchas venido Muchas gracias a ti, Magetón eh. Suer Suerte rico. con Salud. el disco, como habéis dicho Ya tenéis casi el segundo, o sea que vendréis también no Sí, claro, sí. Bueno, habrá que venir. ¿Con qué tema nos despedimos? Con la versión de cliente, no, sí, vale, vale. vamos vale. a manejar aquí también. Vale, la buscamos, la usamos como tributo. tributo. Venga, no así, tributo. O sea, eh, que alguno Pero, vale pero no cover, saber, eh, versión, cover. Eso, la cover, la cover.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 Será último jueves del mes de junio y último programa de la temporada 2016-2017 de Euskal Música Un programa especial que nos llevará desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche 4 horas en las cuales vamos a compartir contigo todo lo que ha dado sí la temporada 2016-2017 de Euskal Música Hasta dentro de 7 días, saludos, agur El jueves 29 de junio, Euskal Música concluye la sexta temporada en Berriozar y Ratia. Euskal Música ha preparado un programa especial para celebrarlo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Toda la música local, la música que se realiza en Euskal Ríaz, en este programa especial. Recuerda, el jueves 29 de junio de 6 de la tarde a 10 de la noche. También lo puedes escuchar el sábado 1 y domingo 2 de julio en Redifusión. Nengui, Angora, Burua, Gacen, Numbay, Errico, Cal... Berriolzar y Ratia, en el 100.8 de FM.